El candidato Eleazar González, muy buenos días, bienvenido nuevamente aquí a la a Radio Mundial, a Periodismo Público, radioaperiodismopúblico.com. De verdad que un saludo especialísimo a Guillermito y a t i a l e j a n d r o de verdad, por esta oportunidad que me dan. Lo mismo que saludar a todos y cada uno de los escuchas de, de esta emisora que está pegando duro, ¿no? Pero duro es duro en s o a c h a qué bueno. Y en Cundinamarca le cuento también, y en Bogotá. Estamos pegando duro.、Eh, ojalá este producto suachuno pase las fronteras definitivamente. Ese es el alelo y esa es la esperanza que tenemos en suachunos, que lo nuestro trascienda definitivamente. Bueno, profe, algo que, que ya que estamos tocando es que estamos pegando duro, lo que pasa es que nosotros estábamos hablando casualmente sobre esos temas. Esta mañana hablábamos con Alejandro. Lamentablemente, los gobernantes. Los últimos jornalistas que hemos tenido nunca han tenido en cuenta los medios de comunicación de Suacha, porque de pronto será que los ven como muy pequeños y que tienen que estar solamente a nivel nacional donde les dan palo, porque cuando viene Caracol, RCN, hablemoslo así, vienen a Suacha a hablar mal de Suacha, nunca hablan bien de Suacha, y los medios que tratamos de mantener que nuestro municipio sea reconocido por cosas buenas nunca nos tienen en cuenta. Mire, ese es un, un, un, un fiel reflejo, desafortunadamente, de lo que sucede en Soacha respecto al sentido de pertenencia e identidad. El sentido de pertenencia e identidad dentro de nuestro municipio y está planteado, obviamente, dentro de la base fundamental de nuestro programa de gobierno. Es ese fortalecimiento de sentido de pertenencia. Si nosotros amamos lo nuestro, fortalecemos lo nuestro, trabajamos por lo nuestro, definitivamente vamos a tener、eh, fortalecimiento de lo nuestro, que al fin y al cabo es、eh, lo que interesa en este municipio, que fortalezcamos definitivamente cada una de, de, de, de las instituciones que tienen asentamiento en nuestro municipio. Y esto genera posicionamiento y esto genera marca ciudad también. Bueno, estoy mirando en periodismo p u b l i c o c o m en donde otra vez se ratifica, ¿cómo así? Yo no entiendo. Cada ratito se ratifica que usted sí tiene la b a l pero es que eso es una respuesta mediática que usted tiene que dar, porque ¿cuál fue el chisme que apareció y qué fue lo que pasó? No, desafortunadamente, mire, tan pronto inscribí mi candidatura, inmediatamente alguien fue al Consejo Nacional Electoral, exactamente una señora. De cuyo nombre no recuerdo ahora, dijo el Quijote de la Mancha,、eh, y, y q u e interpuso una acción de nulidad para mi candidatura, para mi inscripción respectivamente. Pero bueno, el Consejo Nacional Electoral, en su sabio, en su sabio concepto y opinar, Pues、eh, no, echó abajo esta solicitud y en este momento vuelve a ratificar la candidatura del profesor Eléazar González con mayor fuerza, con mayor ahínco y sobre todo con, con, con más templanza y más talante. Esto hace que nuestra candidatura definitivamente siga avante, siga adelante, siga recibiendo adeptos, siga recibiendo. Alianzas estratégicas, como lo hemos recibido durante toda nuestra campaña, y que definitivamente, por más que sea espinoso el camino,、eh, más dulce la victoria. Profe l e a z a r pero como dicen los abogados, ¿qué era lo que alegaba la demandante o, o, o, o la、eh, quien se quejaba? ¿Qué, qué alegaba ella? No, la demandante simplemente desempolvaba. Una, una, una acción que habían interpuesto ante la Procuraduría, ante la Fiscalía y ante el Contencioso Administrativo en el 2006. Y en el 2006, la Fiscalía, el Contencioso Administrativo y la Procuraduría habían dicho: no hay méritos para la investigación, archívese, archívese. Y ahorita, inmediatamente me inscribí, pues los que. Eh, desarchivaron, fueron ellos, desempolvaron esa demanda que habían interpuesto hace e l 2006, imagínate, nueve, nueve años, casi、señor. diez años. Sí, señor. Y, y, y la llevaron a, a, al Consejo Nacional Electoral. Y pues el Consejo Nacional dice: es cosa juzgada,、eh, no hay méritos,、eh, etcétera, etcétera. Y ahí está la resolución número 3951 del de 5 de octubre. Del 2015 exactamente, donde ratifica plenamente la inscripción del profesor Eleaza r González en la candidatura a alcaldía 2016-2019, cambio radical y los partidos que nos acompañan. Alejandro, primero, nosotros、eh, siempre, pues、sí. obviamente, estamos con nuestros oyentes. Llame y participe a nuestra línea 575-1797, aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz, si cuenta. Bueno, las 8.33 minutos, como dice Carlos, nuestro oyente de a pie. John Páez, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo. Un saludo cordial ahí para el candidato, el profe Eliada. A ver, profe Eliasa, yo como ciudadano del municipio de Suacha y como un ciudadano de a pie del común y corriente, yo sí quiero felicitarle porque es que esta es una campaña de ideas, una campaña de transparencia, una campaña donde nosotros los ciudadanos del municipio vemos una camioneta que dice es m á d e qué se trata eso, profe? ¿Y a qué le apuntamos? Primero. Y segundo. Como ciudadano del municipio de Suacha, con sentido de pertenencia por esta ciudad, una vez, le, una vez le comentaba: lo que pasa es que nosotros, como emprendedores, como trabajadores del municipio, aquí lo que no, no, nos desacreditan、pues, por los medios de comunicación nacional,、eh, pero no podemos quedarnos llorando. Nosotros, donde una ciudad donde todo el mundo llora, los emprendedores queremos vender pañuelos. o profe, s Aclárenle a la ciudad de qué se trata el ESMAD. Muchas gracias. Mi querido John Páez, el hombre de a pie, de verdad que agradecerle la participación de este, en este programa y decirle que, definitivamente, cuando los árboles dan frutos, le tiran piedras y nosotros estamos en ese proceso. Mire, el ESMAD es una, una estrategia de campaña, una estrategia de marketing político innovadora que ha generado. Todo tipo de reacciones en nuestra ciudad, pero ha generado muchísimas re más reacciones, reacciones positivas, muchas más reacciones、eh, en favor de nuestra campaña. Tan así, mi querido John, que hoy el SMAT no, no tiene agenda abierta porque. De todas partes del municipio lo quieren tener, lo solicitan para que haga acompañamiento en diferentes acciones de nuestra vida municipal. Ese e es SMAT, que no es el e SMAT de la represión, ya、eh, Suacha entendió que, si bien es cierto, es un símbolo de seguridad, es más un símbolo de fortalecimiento social. Y por eso nuestro e es SMAT、eh, está asignado、eh, exclusivamente con un fortalecimiento educativo、eh, en seguridad, en salud, en movilidad, en ambiente. Y en desarrollo, respectivamente. Son los aspectos fundamentales de nuestro programa de gobierno y son los aspectos fundamentales de la vida municipal. Por eso queremos hemos afectado positivamente, créame. Hemos afectado positivamente la ciudad con esta presencia. Este es más que los muchachos se han ganado el cariño de la sociedad, se han ganado el cariño de la gente y están siendo solicitados, repito, en todos y cada uno de los rincones de nuestra querida Suacha. Ya no tenemos agenda, afortunadamente, porque ya、eh, hasta el 18, que es cuando se puede hacer campaña abierta,、eh, pues ya está la agenda totalmente colmatada, col dicen por ahí. De, de, de, de, de la presencia del e s m a d Incluso nos están solicitando, mi querido John, que montemos otros dos carritos de estos como, como para darle más presencia a las, a las actividades diferentes en nuestra ciudad. Que, mire que ese tipo de market, marketing político ha generado fortalecimiento en nuestra campaña. La sociedad suachuna ha entendido que se necesita la presencia de un e s m a d amable, de un e s m a d cordial. De un SMAT que l l e g u e y solucione el problema inmediatamente. Y tan así que ya tenemos pensado dentro de nuestro gobierno 2016-2019 dejar ese SMAT definitivo, definitivo para la ciudad. Como una unidad móvil de mantenimiento integral para el municipio. Bueno, mire, mire, ¿pero qué es lo que hacen? ¿Van y ayudan a la comunidad en qué? Por supuesto, van y arreglan parques. Anoche, por ejemplo, estaban、eh, colocando el alumbrado público a los, a los puentes peatonales que en Suacha están totalmente oscuros. Van y se integran con la comunidad, van, arreglan una fila. Con cultura, con compromiso de ciudad, van y ayudan a pasar a los abuelitos a la calle. Es decir, demostrando que Suacha necesita acciones en cultura ciudadana y en sentido de pertenencia de nuestra ciudad. El SMAT era un programa anticorrupción. No es e SMAT, como dice la gente, es SMAT, es SMAT con S extendido. SMAT, doble S. e SMAT、eh, es un programa que de pronto se ha b í a comenzado a hablar, recién que e s t a b aplicándose. a Era、eh, de pronto anticorrupción, ahora es un programa de SMAT、eh, dedicado a. Al bienestar de la comunidad, ayudando a arreglar parques, se ha visto también lo que decía el profe, instalando alumbrado público en los puentes. Es que los puentes peatonales de Suacha, le cuento Alejandro y profe, no tenemos alumbrado. Los, los la, vehiculares también, ahí sí. sí la Agencia Nacional de Infraestructura le quedó mal a Suacha,、mm. le quedó mal a la ciudad, y bueno,、eh, solicitar de que, ¿verdad? Nuestros amigos en infraestructura de planeación le soliciten a la Agencia Nacional de Infraestructura、eh, que, que termine estos puentes decorosamente para Suacha. Anoche personalmente estuve presenciando la actividad del s m a d ahí en, en el sector terreros y, y de verdad lamentable. Me, me, me dijeron los muchachos: mire, mire cómo está y mire cómo lo vamos a poner. Totalmente oscuro, oscuro, oscuro. Pues un atracadero. Sí, claro. Un atracadero, un sitio inseguro. Prendí, los muchachos inmediatamente、eh, colocaron las, las, las luminarias en el sector. La gente aplaudió, la gente salió, la gente los motivó, las felicitó. Y de verdad que es una puesta en marcha de una muy buena campaña para nuestra ciudad. Y esto ha generado accidentes,、eh, Alejandro, porque la, la gente no pasa por encima de los puentes peatonales porque les da. Terror de ser atracados. Como no hay policía esa, a esa hora, 7, 8, 9 de la noche, entonces la gente pasa por debajo de los puentes y hay personas que han sido arrolladas por los v e h í c u l o s Además,、vehículos. porque la, la autopista está totalmente oscura sí, y、señor. en sectores uno no ve quién se va a cruzar. Bueno, pero profe, en campaña uno prepara un discurso,、eh, prepara una información y empieza a tener unas propuestas y, y a darlas. Pero、en campaña también empieza a hacer uno un recorrido por el municipio, por los diferentes sectores. ¿Qué ha encontrado usted que pensaba que no, que, que, que, que no era tan grave?、Eh, que ha pasado y usted lo tenía planteado, pero que a medida que usted va pasando por cada uno de los sectores del municipio se ha encontrado con sorpresas. ¿Qué sorpresas ha encontrado? Mire, con toda franqueza, el indicador de pobreza. Adolecemos realmente de una presencia del Estado, pero seria, juiciosa, responsable. Por donde se, une, se desplace, desafortunadamente, hay pobreza, y pobreza de, de, de, de la más profunda en la ciudad. Eso adolece. Mire, encuentro unos ancianitos, una tercera edad muy mal, muy mal atendida. Desafortunadamente, le seguimos, seguimos teniendo deuda social con esta tercera edad. Como tenemos de deuda social con la, con la primera infancia, con los, con los niños,、eh, vamos definitivamente a generar proyectos y programas de fortalecimiento en esos dos frentes, que,、eh, tres frentes que he encontrado y que h adolece: son la infancia,、eh, la discapacidad, nuestros discapacitados, y tercero, la, la tercera edad. Este ciclo de vida realmente amerita. a m e r i t a muchísima atención, pero lo más preocupante de verdad, mi querido Alejandro y mi querido Guillermo, son los indicadores de pobreza de nuestro municipio. Hoy el Estado colombiano obligatoriamente tiene que volcar sus ojos a Suacha y nosotros, quiero decirle con toda justificación de causa, nosotros los políticos debemos demostrar ya de qué estamos hechos y para qué estamos hechos. Si realmente nos interesa la ciudad, vamos a formar esa mesa de unidad política municipal en aras De solicitarle al gobierno una presencia absoluta e inmediata en Suacha. Los indicadores de pobreza, créame. He visitado muchas ciudades de nuestra querida patria colombiana, pero ya recorriendo a Misoacha del Alma, encuentro que definitivamente el Estado ha quedado corto en Soacha y que el Estado colombiano debe inmediatamente, a través del ejercicio de la Mesa de Unidad Política Municipal, hacer la presencia más clara, más transparente y más oportuna en nuestra ciudad. Usted muchas veces se ha referido a esa Mesa Política de Unidad Política Municipal. ¿Qué es eso? Afortunadamente, gracias a que siete partidos políticos están apoyando esta candidatura, armaremos esa, esa mesa de unidad política en donde estén representados todos los partidos, todos los dirigentes de los partidos que están apoyando esta candidatura, en pro de solicitarle al gobierno departamental, al gobierno nacional y, por qué no, gestionar ante organismos internacionales,、eh, sobre todo países cooperantes, la presencia d a c a n a t a La colaboración y la generación de proyectos de desarrollo d e nuestro municipio. Armaremos a través de esta mesa de unidad política municipal también la Agencia Local para el Desarrollo, que no es otra cosa que、eh, a, a, a armar una sola bolsa común: municipio, departamento, nación. Y cooperación internacional y generar un banco de oportunidades que se va a llamar exactamente el banco del emprendimiento, en donde ten tengan oportunidad los jóvenes emprendedores, donde tengan oportunidad las madres cabeza de familia, donde tengan oportunidad las pymes, famipymes, famiempresas. Y empresas pequeñas para que no desaparezcan, sino que más bien se fortalezcan a través de créditos blandos para la ciudad, a través de créditos blandos para cada uno de sus actores, y buscaremos ese fortalecimiento, reitero, a través de esta mesa de unidad política municipal, que es donde realmente vamos a demostrar. Los políticos suachunos, los partidos políticos y, y los actores políticos, de qué estamos hechos y para qué estamos hechos, si realmente el bien común prima sobre el particular o lo contrario. Bueno,、eh, profe, aquí me escriben y me preguntan: que le haga una pregunta de cómo se está trabajando de pronto con las empresas, porque sabemos que el 80% de suachunos trabajan en Bogotá. ¿Qué se va a hacer con las empresas de pronto que se han acabado, se han terminado? Que sabíamos que Suacha era uno de los emporios de empresas en Cuninamarca d y que hoy en día tenemos muy poquitas empresas, tenemos tres, cuatro empresas nomás. ¿Y cómo se llama esta parte para tener la posibilidad de pronto de que los Suachunos trabajen en Suacha y vivan en Suacha? Afortunadamente, mire, hemos, hemos tenido eco en, en, en los diferentes gremios. El profesor Eleazar González y sus asesores de campaña ya nos reunimos respectivamente con cada una de las asociaciones de empresarios del municipio. Están así que ya nos reunimos con AINCA, ya nos reunimos con Sidemuña, y, y de verdad que la búsqueda del fortalecimiento del empresarismo en s o a c h a debe ser inminente. Nosotros tenemos que generar estímulos, tenemos que dar oportunidades y, sobre todo, decirles que tengan la absoluta tranquilidad de que en el nuevo plan de ordenamiento territorial los sectores donde estén, tengan su a s e n t a m i e n t o de estas empresas deben ser declarados como zonas especiales para tal fin y no、eh, obligarlos a desarraigarse de esos territorios. ¿Qué interés tan importante tienen los empresarios en nuestro municipio? Hoy por hoy, incluso, están proponiendo y, y proponen tanto que dicen: vuelvan los actores de la vida diaria del municipio. No nos pidan más dulces, pero vuelvan los actores, definitivamente, de ser parte de la solución y no parte del problema. Los veo con un ahínco, no a h í n c a sino ahínco, <risas> en querer generar fortalecimiento de ciudad y esto de verdad que me enorgullece. Es tan así que les propuse una actividad que tengo con los bachilleres, y uno de ellos, sin temor a nada, dijo. Profe, le regalo las primeras 8 mil camisetas para que usted inicie esa campaña, una campaña con los bachilleres en donde vendan sentidos de pertenencia, identidad y fortalecimiento de valores en nuestra suacha, con el trabajo social. Y le, le gustó tanto que dijo: Esos muchachos bachilleres deben salir uniformados, profe, y yo le voy a dar las camisetas para que lo hagamos, porque todos vamos a poner aquí. Qué importante el, el, el, el matrimonio, y es un convencimiento total: el matrimonio, empresas, O, o producción,、eh, educación y Estado, es decir, municipio, empresas y educación, para generar esa trilogía fundamental de fortalecimiento y para que tengamos la oportunidad de buscar la competitividad de nuestro municipio.